La Asociación Civil feria Francas del Chaco, que nuclea a unas 20 ferias del interior provincial con más de 250 familias productoras, tuvo ayer su reunión mensual en forma virtual. Una de las principales problemáticas abordadas fue la intensa sequía que azota la provincia desde hace más de dos años y que pone en riesgo la producción de verduras y animales menores. Así lo explica Margarita Ibáñez, presidenta de la organización. Venimos de una larga sequía, esto está afectando al pequeño productor de la agricultura familiar por la falta de agua. No alcanzaron las lluvias, estaban próximos al invierno, no se ha guardado comida para los animales porque al no haber lluvia no hay pasto tampoco y no hay ninguna forma de, de poder alimentarnos por la falta de agua en el invierno que se aproxima. Además de la venta semanal de productos en plazas y paseos, las ferias francas chaqueñas nucleadas en la Asociación Provincial llevan adelante diferentes actividades en forma conjunta, fondos rotatorios de frascos, elaboración de harina de algarroba, capacitaciones y múltiples gestiones acompañadas por diferentes instituciones internacionales y municipios. A la reducción de ventas provocada por la pandemia se le sumó este último año el excesivo aumento de los alimentos para los animales y por si fuera poco, la sequía complica cada vez más la situación de las familias. Por esto, el próximo paso de la Organización Provincial de Ferias será una reunión con autoridades del Instituto de Desarrollo Rural, el hidrafe y de la Secretaría de Agricultura Familiar para plantear en forma urgente proyectos de apoyo financiero los feriantes. Una reunión virtual también y poder comentarle cuál es la situación y ver si hay algún tipo de proyecto para ver cómo se puede salir de esta situación. Poder charlar con algunas autoridades, como dije yo del Lidras y con la coordinadora provincial Analía Real. Desde Resistencia, Chaco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.